Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3 la, la Bicicleta de Saturno Un cúmulo de incoherencias Una colección de lugares comunes Tics, Tics y Tox Estás escuchando La Bicicleta de Saturno de años nos preguntamos si era real eso de que la existencia humana tiene un propósito un motivo digamos que no venimos a esta tierra como los prototipos de Dios justamente con otra razón que no sea hacer enojar al creador o al creador para este caso es lo mismo Si tú eres una de esas personas a las que le gustan mucho los planes. Siempre que sean planes de otro, ¿no? Déjame decirte, querido amigo, que el mundo es jodidamente tuyo. Nuestra realidad está dispuesta con miles de opciones para ti. Que en el fondo son todas la misma opción. Años de trabajo nos han hecho buenos disfrazando oportunidades. Decía, eh, si tú eres una de esas personas que aman los planes ajenos sobre la vida propia, entonces puedes sentirte seguro de que completarás este círculo exitosamente. Podrás elegir entre las carreras de vida que te aseguren más rápidamente dinero, reconocimiento y poder, Todos artículos de primera necesidad para el meritócrata de hoy. Podrás escoger una pareja, una mujer, un hombre, una persona transgénero. También a su vez de algún sutil modo estandarizados para satisfacción del cliente. Si a ti te gustan los planes que el Señor tiene para ti, estás en el mejor momento de la historia. Hoy en día es más seguro tener un plan hecho por otros que no tener ninguno. Así que a todos nuestros amigos planificadores que están del otro lado, urdiendo la pequeña trama de sus vidas, tratando de salvarse de algún modo, como le pasó a la ratita, ¿recuerdan la fábula de la ratita? Todos queremos llegar al premio, cruzar la calle, que no nos pisen, que no nos maten. Tal vez trepar al entire state y voltear algunos helicópteros. Todos queremos salvarnos de algún modo, pero de a poco en el camino nos vamos dando cuenta que ese todos no es inclusivo. Y que para salvarse uno tienen que morir varios, como están dispuestas las cosas. Así es más difícil ser feliz con ese nivel de conciencia. Por eso nosotros, que no elegimos los planes prefabricados, nosotros que saltamos en escape de nuestra zona de confort, nosotros que salimos a la calle con la certeza de que recibiremos como mínimo una piedra, a pesar de todo seguimos saliendo y muchas veces porque no nos queda otra opción, las más de las veces porque nos sobran motivos. En este estado de cosas preferimos dedicarle este esfuerzo, y todos los que vendrán, a aquellas personas que sin tener motivo y, a pesar de todo, siguen luchando. A todos ellos que están más cerca de ser nuestros hermanos que cualquiera de los ministros de este gobierno. Arrinconados por el sistema, desamparados por el amor, a nuestros amigos, a los que pueblan este estudio, les dedicamos este programa, el segundo de la bicicleta de Saturno en Radio Nauta, que empieza de esta manera Dick that's sex machine to all the chicks You're damn right Who is a man that would risk his neck for his brother, man Can you dig it? This cat Shaft is a bad mother, I'm done my Shaft, he's a complicated man, but no one understands him but his woman.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 más afectada indiferencia, casi que ignorantes con el paisaje regnante y casi con todo lo que atañe a la biología molecular. Y al ser humano, la bicicleta de Saturno emprende otro nuevo despropósito de miércoles. El peor de los planes, como quemar la comida voluntariamente y luego tener que llamar algún delivery. Eso es el espíritu de este programa, el SAIT haste de este programa que se estrena por segunda vez en Radio Nauta FM 106.3, en el queridísimo Olga Vásquez, el centro cultural que hoy en día nos cobija, se han arrojado sobre esta granada y aquí están pagando las consecuencias. Los presuntos implicados y los eternos responsables siempre serán mis atláteres a mi izquierda y a mi derecha, án galiquio como el baby face buenas noches juli eh, buenas noches eso fue la temporada pasada esta, tem eh. esta temporada eh, soy el, el pelado cara de loco uh -huh, uh -huh. no casi que nazi el nazi lindo vendría a ser de víctor el nazi el como el reggaetonero uh -huh. y también a su derecha otro que bien podría haber sido nazi pero no no lo fue le tocó estar parado del otro lado de la charcutería ese es mi amigo y hermano Agustín na buenas noches Yo vine la... viene para no firmar nada claro bueno vine ni firmar ni afirmar ni un empate de gimnasia nada nada pero viniste nada, con la camiseta de fútbol viniste con la camiseta de fuego como nos pidió rocío reybert y producciones sí supongo que yo va a explicar por qué no explicará como nosotros trataremos de explicar este este que hacemos esta pseudo maniobra delictiva que entre otras cosas se nutre de la actividad que, que tenemos en la ciudad Y vos sos justamente un exponente de lo que está pasando aquí mismo en el patio cervecero por la expropiación que funciona en el Olga Vázquez todos los miércoles. Uh -huh. Estás aportando tu cerveza, y no solo tu cerveza, sino también tu carisma. Mirá, justamente en el patio yo ni estoy. Bueno, pero te he visto alguna vez ahí sirviendo. Y luqueando ahí, tratando de robar ahí cerveza. Va. Y ahí están también nuestros amigos, Tobías Botalla y Pazzi Aztrupadlinares. Lo dije bien y fue casi que un salto olímpico. El problema es que somos siempre los mismos. Ajá. Y estamos cada vez más aguetados acá. Me gustó ese término. Pero bueno, hacemos lo que podemos. Apostemos por la aguetización porque de así nos vamos a salvar si somos más, ¿no? Tiran al montón, más gente que, que tiran al montón, bueno, caeremos los que estamos más cerca del corazón de la manzana. No sé si nos vamos a salvar, pero hay que hacer algo. Ahí va. Ahí Eso. va. Está Daniel del otro lado también Está Dani que va a estar en un rato aquí al micrófono Hablándonos sobre cómo pagar las deudas con la imaginación ¿verdad? Lo están metiendo en un compromiso que él no quiso asumir No, es verdad, es verdad Pero bueno, eh, este programa se basa en meter a personas en compromisos inasumibles para ellos mismos En ese mismo compromiso estará María Belén Escobar Que está eh, aquí mismo, junto con Pablo Rumi y gente de la producción Que es autora del libro Lo que el agua no tapó ...sobre la inundación de la que se cumplieron años hace un par de días. Un tema que, como decíamos hoy con Juli, no podíamos evitar... ...porque nos tocó también muy de cerca a todos los que vivimos aquí... ...o por aquí, o tenemos amigos y familiares eh, en la zona. Así que también ella estará jugando su prestigio aquí al micrófono... ...como lo hace usted, como lo hace usted también en la próxima Vendetta, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuándo sucederá? Este sábado, sí. estamos casualmente con Dani... Eh, y con otra chica, Judith y, y mucha gente más Pero la nombro ella porque va a estar eh, acá más tarde en el programa Sí, con la percusión Digamos de longas Otra forma de aguetizarse, ¿no? Estamos todos reunidos acá en Zaragoza y en varios lugares ahí va. Pero bueno, ahí estamos confluyendo varias personas Para poner en condiciones el lugar Y bueno, la primera fecha que se va a hacer en Zaragoza este año Es este sábado que es la fecha que estoy moviendo la la vendeta, la, sí. prim la primera del año. Así que bueno, este después lo vas a poder compartir, te voy a permitir una compartición, una, una compartición bueno, eh, no, no, no, no, no, no, en el grupo de, de la bici. Bien. Para los que no están en el grupo, pero ahora nos están escuchando porque ahora ahora nos puede escuchar gente. Ahora nos están escuchando por el 106.3, cosa claro. o que antes no eh, sucedía. Eh, sí, es verdad. Eh, entonces aviso que el sábado eh, en la Casa Zaragoza eh, va a ser la primera fecha del año. Ya se van a poder empezar a ver algunas de las cosas que estamos arreglando. Bien ahí. Y bueno, nada, contento de, de participar. Cansado también. Se lo eh. ve, se lo ve cansado. Le vamos a inyectar un poco de ginseng musical... Porque es lo que mejor nos sale hacer con el Vox Populi, Vox Day, que hace Julián galiquio producciones, la selección cuidada de la música. Eh, nos van a deleitar justamente para cerrar este pequeño bloque de introducción. Ya luego viene María Soledad Escobar a conversar con nosotros. Con una bella sonata que abre de esta manera musicalmente la segunda emisión al aire de La Bicicleta de Saturno. Siempre agradeciendo a la gente del Centro Cultural Zaragoza que nos acoge aquí. Y pidiendo, como podemos mínimamente pedir desde aquí, por el pronto esclarecimiento de el caso Santiago Maldonado, el caso Rafael Nahuel, todos los pequeños chocobares que nos vienen insertando como Robocops en nuestro día a día. Por eso también encendemos aquí una pequeña vela, una llama, una luminaria, como dice Ignacio, Los sobrinos del cura, el sagrado cordón umbilical La mierda pontificia, la onda de David, la mala El filósofo Barujo Spinoza se lo suele conocer por una famosa frase que es, nadie sabe lo que el cuerpo puede. Spinoza piensa el concepto que viene a desterrar la idea del cogito cartesiano, ese cogito ergo sum, y que viene a dar por tierra esta idea aristotélica de que, en realidad, los cuerpos pertenecen a priorísticamente a un género, una especie, o una taxonomía que apriorísticamente define cómo y qué hace ese cuerpo lo que le conviene entonces a un mundo que no puede controlar de manera unívoca a todos los súbditos que en él habitan puesto que somos demasiados es expropiar a sus cuerpos de su potencia y de su alegría ¿Cómo? Básicamente, mediante toda una serie de dispositivo, dispositivos y equipamientos que hacen que nuestros cuerpos sean cada vez cuerpos más tristes, rencorosos, resentidos, asignándonos a subjetividades que lo que hacen es desvitalizarnos y convertirnos en voluntarios esclavos del sistema. Sintonizaste Radionauta Estás escuchando la bicicleta de Saturno El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial Esto sucede y se desencadena, así que como un link lleva al otro y la super información nos abruma, no vas a olvidar por un momento que la ciudad de La Plata acaba de entrar en un horrible ranking, es la ciudad con mayor desocupación femenina en el país, estaba seguida de cerca por Mar del Plata, o sea, Mar del Plata venía primero en este ranking del horror que todos los días nos encuentra con nuevas postales de, del horror, como un presidente jugando al golf, mientras los familiares de los submarinistas del ARA San Juan ahí estaban a metros, de donde estaba fatiga, ejerciendo su swing, haciéndome recordar penosamente a George Bush, hijo. Watch this drive. Bueno, nosotros miramos cómo ellos juegan al golf con los huesos de nuestros hijos, pero... Sabemos que muy en el fondo eh, tenemos la posibilidad de romper con eso. Hacer nuestro pequeño Aikido y ejercerlo de la manera que mejor nos calce. En la bicicleta de Saturno nos jactamos de reunir a las personas más idóneas que más son capaces de seguir ese pulso. Nos pasó con documentalistas, con gente del teatro, con músicos. Y nos pasa también con los autores. En este caso nos visita María Soledad Escobar. Buenas noches, María Soledad. Buenas noches, gracias por la invitación. Pero por favor, querida, los agradecidos somos nosotros. Es complejo el tema. Yo sí. lo pasé por el cuerpo porque sufrimos las inundaciones aquí y ruego las vías de solidaridad que siguieron en una movida muy loca que rompió un poco con la lógica de, de, de nuestra Babilonia de provincia, como le digo yo a La Plata. Eh, la cuestión fue que durante mucho tiempo mencionarlo nos llevó a lugares oscuros, traumáticos y buscamos la manera siempre de no olvidarnos justamente de eso que sucedió y de la desidia que el Estado puede provocar porque así como salva vidas se las lleva por impericia o por codicia o por otras cosas que terminan en que son peores. <risa> También. Es por eso agradezco la invitación, porque de eso se trata, de tener memoria. Bueno, eh, vos coescribiste este libro, Inundados la Plata, lo que el agua no cubrió. No encubrió, sí. Es, eh, en realidad el libro eh, lo escribí junto a Gabriel Prosperi, eh, periodista, que me invita a esta aventura. Digamos, yo ya tenía escritas muchas cosas de la investigación sí. que venía llevando a cabo, pero bueno, le puso la parte literaria y él cuenta la primera parte lo que vivió esa noche y la segunda parte es... Eh, un extracto de la investigación que nos lleva a lo peor que encontramos en la morgue Pero ahí vamos a llegar en, en un ratito, si uh -huh. te parece Sí, sí, como no eh, ¿Cómo empezamos eh, a investigar? Cómo empecé en una forma un tanto masía alocada, suponente El día viernes, después de la inundación, viernes 5 de abril Escuché por primera vez eh, la cifra de víctimas fatales Yo eh, tuve la, fui firma de las afortunadas que no, no me inundé Pero a, a metros de mi casa ya había gente ahogada, o sea, no, no, sí, sí. no era lo que pasó, qué sé yo, en otro continente. Era demasiado cercano, por lo cual uno se moviliza de otra forma, ¿no?, naturalmente. Cuando escuché el número 51, me dije no. Eh, no cierra por no ninguna. No cierra por todas las cosas que yo venía escuchando, lo que había visto en la calle, y, y justo coincidía con el número de la tragedia de 11. Había una tensión entre Cristina y Scioli en ese momento y muchos sentimos que Scioli no quería tener más muertos en la ciudad de La Plata que Cristina en la tragedia de 11 o algo parecido. Pero la verdad es que era un número que no, no resultaba creíble de entrada para nadie, para nadie que conozca la ciudad y que haya recorrido luego la inundación del desastre que era. Y bueno, como no me salió quedarme pataleando, protestando, sino salir a buscar la verdad que no estaba en los medios, estaba en la calle en particular en las comisarías. Entonces el 6 de abril tomé mi celular, lo escondí en mi cartera y comencé a recorrer comisarías, grabando comisarios, preguntándoles cuántos muertos había en su jurisdicción. O sea, hiciste periodismo bonzo, como Hunter S. Thompson. Sí, Te mandaste ahí. A me la... mandé, sí. No sé, si inconsciente, qué sé yo. Yo me mandé, digo, no. Dije, no con esto no se puede mentir. Eh, hay cosas que tocan quién sabe qué en uno, ¿no? Esto claro. de... Por ahí hay mentiras que uno puede tolerar Hay otras que no o sea, mi Yo recuerdo no. perfectamente Que hubo como una especie de apagón informativo Al respecto Que es una de las prácticas que dominan hoy en día Los medios Nos prefieren atontados Con una noticia atrás de otra Con el papelito Con estas diferentes e exactamente, tags sí. En lo que se mueve la realidad Para no ver los verdaderos elefantes Que están pisando a nuestra aldea Exactamente ¿verdad? Pensá que no tardé, o sea, yo empecé a recopilar los audios el día 6, el día 8 ya aparece el primer muerto escondido. Uh -huh. eh, que el comisario de ringlet dice, Juan Carlos García, que no estaba en el listado que había salido. Yo estaba con el listado que había salido en los medios de comunicación. claro ¿Y por qué no está? Y me dice, y por porque eh, el fiscal dijo que se lo entreguen a los familiares, así, así. Entonces, bueno, quería saber quién era este Juan Carlos García. Fui al lugar donde me había dicho que había quedado el cuerpo, hice el camino inverso. Y llegué a, la, a su casa, di con sus hijas. Bueno, habían certificado uh -huh. la defunción como una muerte natural cuando había fallecido hogado. Claro, paros cardiorrespiratorios. No, no traumáticos. No traumáticos en personas que habían fallecido hogadas. Claro, fue una epidemia. Eh, sí, pero... Eh, sí, eh, sí realmente fue una epidemia Increíble. de paros respiratorios no traumáticos de personas que habían muerto ahogadas, porque fueron varios casos así, ese fue el primero, pero hubieron varios. Esa fue la primera manera que encontramos por el cual ocultaron eh, víctimas de la inundación y el número empezó a ascender en el cómputo. El único cómputo que existe oficial y la cifra oficial que es la del juez Arias, porque no es una cifra caprichosa la que es una sentencia judicial luego de todo sí. un proceso y una investigación menciona aparte al juez arias que frenó el tarifazo una y dos veces y por eso tuvo y tiene quilombos no no pero eh, también tiene el jury que tiene también es por el tema de la inundación ¿eh? Eh, por muchas cosas y sí. bueno pero es como que está en la trinchera el señor arias eh, el señor Arias... La verdad es que en el marco de la causa que a mí me tocó participar como amigo oscureado, yo vi que era un juez que buscaba llegar a la verdad, y dictó una sentencia realmente que fue este confirmada por la por la por la cámara, o sea, no tiene ninguna irregularidad ese expediente en el cual este yo participé como amigo oscureado, por lo cual realmente no no, no no me explico bien a qué viene todo el resto, pero bueno. Sabemos que la política acá juega otros otros roles. Pero bueno, volviendo al tema de la inundación, Luego de ese premiar método, eh, seguí avanzando en, en investigando, cruzando lo que decían los expedientes judiciales con lo que decía la gente en la calle. Y más o menos me hice conocida un poquito en el ambiente del, de los de los asambleístas de, claro. sí, de, sí. de, esta, de esta lucha, ¿no? Así un día me llamó una mujer y me dice que había enterrado al papá dos veces. Y ahí... Había escuchado Pensá que en, todos, en, en esos meses había escuchado disparates como que el estadio único estaba repleto de cadáveres. Sí, sí sí sí hubo o sea, como uno, tuvo una especie hubo, hubo, hubo de... Hubieron genealogía. disparates, sí, sí, claro. Mí, yo así, me quedé mucho con esa versión que dice que hubo un problema de compuertas entre las grandes industrias que tuvieron que cerrar por una pérdida que hubo en una de las de, de destilerías. Eh, una sí, pérdida eh, masiva por la que hubo que cerrar compuertas y lo que hizo que el agua... Sí, entiendo ese. que no no es no tiene que ver. bueno vio si te quiero entiendo pero igualmente no es, esas no es mi área de, de, de como para una ¿no? de mitologías al respecto un montón yo lo del estadio único lleno de cadáveres y el hospital de niños sí. lleno de niños también lo escuché eh, y no no es hay cosas que no son posibles o sea, se, se ocultó sí, se ocultó eh, ahora no, no se ocultaron cientos de cadáveres hubiera sido realmente una misión imposible Eh, para cualquier gobernante ¿no? eh, pero bueno Entonces... esta mujer me llama y me dice enterrar a mi papá dos veces y digo bien, ¿cómo fue? el padre había muerto el 22 de noviembre del 2012 o sea, antes de la inundación y ella había iniciado una, una denuncia penal por averiguación de causales de muerte porque dudaba y lo habían encontrado fallecido y dudaba de que eh, va a la, a la morgue policial se hace la autopsia y eh, Y luego, en abril, luego de la inundación, ella dice, bueno, voy a enterrar a mi papá. No tenía buena relación con el padre, por eso no hizo el entierro inmediatamente. Bueno, se dejó estar un poco. Y eh, cuando empiezan los empiezan a mandar la, de la morgue a la fiscalía, de la fiscalía a la morgue, de la morgue a la fiscalía, hasta que la llaman de la morgue y dicen, ya está todo listo, y le dan un cajón y lo entierra. Y esa llama a la tía, la hermana del padre, para decirle que había enterrado este a este hombre. Y la... Natia le dice, "No puede ser si lo enterramos en enero." <risa> y es ahí donde ella, por las fechas dijo, claro. "Me hicieron me dieron un cadáver de la inundación." ¿Sí? Bueno, eh, los papeles decían eso. Había dos inscripciones de la misma muerte, dos actas, digamos. Dos actas de defunción del mismo individuo con una diferencia. El primero era el legal, si ¿sí? él que había enterrado la la hermana, Y el segundo lo habían inscripto con un formulario que se llama formulario 25 que la ley lo que requiere es que se presenten dos testigos que den fe de la identidad del muerto. Y siempre los testigos, porque fue un plan, este fue el caso testigo, sí. pero fue un plan, eh, siempre los testigos eran dos policías de la morgue que daban fe de la identidad de cadáveres, obviamente que ellos desconocían. ¿Y qué es lo que obtenía la policía de esta manera? De esta manera obtenía licencias de inhumación para enterrar cadáveres con falsa identidad nada no, más y nada menos o para enterrar personas que todavía no habían muerto porque una licencia de inhumación es un cheque en blanco para ingresar cualquier cajón en cualquier cementerio de la provincia de Buenos Aires y nadie ningún cementerio va a pedir ningún otro tipo de documentación que no sea esa licencia de inhumación claro. eh, por lo tanto lo que nació en la inundación terminó develando gracias a, a, a la investigación que llevó adelante como decía el juez Arias eh... Develando eh, mecanismos realmente macabros de otras épocas e incluso evolucionados claro. que le permiten a la Fuerza de Seguridad disponer de, de cadáveres y, y hacerlos desaparecer porque nadie puede tan fácilmente ir a... ¿dónde? A ver, ¿cuál es el mejor lugar para esconder un cuerpo? Yo lo escondería en una morgue, ¿no? Cementerio. Cementerio. ¿Y, ¿Y dónde funciona la morgue de la policía de la Provincia de Buenos Aires? Bueno, hubo allanamientos allí. Funciona en uh. la plata. Bueno, a raíz de este caso, el juez Arias ordenó un allanamiento, yo participé, fueron 24 horas dentro de esa morgue, donde había más de 60 cuerpos en distintos estados de putrefacción, temas desagradables si sí los hay, pero es la realidad, eh, de distintas épocas, eh, más de 20 cadáveres, eh, era imposible llegar a un papel, o sea, uno veía claro. un cuerpo que era un esqueleto o un estado de descomposición avanzado, Y no había manera de llegar un papel que justificara por qué estaba ahí. Más de 20 cadáveres. Que luego, claro, son enterrados de cualquier manera. Sí, sí, sí. Pero pensemos la cantidad de personas buscadas que hay en la Argentina. La cantidad sí, de sí. causas de violaciones de paradero. Eh, la sociedad en general no tiene mucha conciencia, pero son más de mil personas buscadas fácil. Sí, por lo menos. Por lo menos. O Sabés es que dijiste lo, lo, lo justo para, para el corolario... Eh, la cuestión de la conciencia, ¿no? pensaba en lo que decías y, y lo que veníamos conversando antes y la falta de memoria que muchas veces adolece nuestro pueblo eh, hace poco estamos también en un aniversario nefasto del golpe cívico militar eclesiástico uh -huh. otro aniversario nefasto como fue la guerra de las Malvinas que se, se nos sucede, se nos juntan todos y tienen un hilo conductor la tragedia nacional no es una farsa la inventan las que cortan el queso en esta tierra desde antes que nosotros estuviéramos aquí. Eh, a, a la gente que despierte, que esté despertando, nosotros siempre le acercaremos estos testimonios. Que sí, muchas veces pueden no ser lo más agradable para la sobremesa. Pero no el mundo no lo está haciendo. Lo de afuera no es Hollywood hace demasiado tiempo y ni falta que hace. Pero la cuestión sería... Que con Mirá, testimonios como lo tuyo nos sirvan para ir escalando un poquito más en esa eh, lucha contra la amnesia. Pensemos lo siguiente, no se puede inscribir dos veces un auto en el registro de automotor. No se puede inscribir dos veces una propiedad en el registro de la propiedad. Ni un arma. Si pero que... se puede inscribir una muerte dos veces. ¿Dónde queda la vida para esta sociedad? ¿No? Esa creo que es la pregunta que nos deberíamos hacer todos. Con esta pregunta, flotando en el aire, María Soledad Escobar, coautora del libro Inundados la Plata, lo que el agua no encubrió, sirvió como vehículo su voz, habitar su voz, para homenajear a aquellas personas que siguen buscando justicia por sus familiares y como todos, necesitaríamos saber realmente qué fue lo que ocurrió y sobre todo si puede volver a ocurrir. Ibas a, a pedir para salir bailando un rock and roll, una canción del indio Y sí, eh, todos a los botes. Thank you. que la mare bicicleta de saturno 2018 el mismo programa los mismos personajes con menos poder adquisitivo menos derechos pero con muchas más atractividades Saliente del día nos dice Lo siguiente, dos puntos A título alto volanta Una mujer policía que tenía Arresto domiciliario le puso la tobillera Al perro y salió a robar Dígame si no es poesía ¿Poesía qué es? Tú me lo preguntas Pero, ¿Era policía el perro también? Creo que sí creo que sí Porque en esa casa todos eran policías Y el que no era policía era ladrón Pero eh, si entroncamos Mire qué palabra estoy metiendo si entroncamos ese dato con el que pasábamos antes, el de la desocupación en la ciudad, y si nos volvemos más espeleológicos en el asunto, lo unimos también a la conversación que tuvimos con María Soledad Escobar sobre la falta de memoria que tenemos los argentinos, que somos capaces de dejar que estas cosas queden en el olvido así tan fácilmente, nos vamos a dar cuenta que nos están empujando hacia el abismo la delincuencia o el reggaetón Esas son las opciones para la meritocracia en el día de hoy, como no somos buenos delincuentes y mucho menos reguetoneros, queríamos conversar con alguien que está en este tema, que sabe sobre este tema, se le nota que sabe, aunque él no quiera hacerse cargo, que es un gran signo de sabiduría. El señor Daniel M está con nosotros. Buenas noches, Daniel. Buenas noches. ¿Qué tal, Barale? ¿Qué tal la, la gente acá de la radio esta nueva que ahora hay antena y parece que nos escuchan más? Viejo. ¿Sí? Sí, sí, sí, Qué miedo, ¿no? Avances tecnológicos, que le dicen. Sí, sí, sí. No, bueno. Nos quedamos en el avance tecnológico de subir a dial. Hmm. Cuando tal vez en algunos años no exista nada, ¿no? La telepatía. Yo creo que hay que empezar a laburar la telepatía. y Ahí va, la inteligencia sí, sí, artificial. Sí, sí. sí, la conexión a la, la mente global que no, no, nos, nos atrae a todos. Como decía Agustín hace un rato que estamos todos encontrándonos. Sí. Eh, bueno, sí. él utilizó la palabra enguetándose. Enguetándose. Que palabra. sumaremos al diccionario de la bicicleta de Saturno, junto con otra palabreja que tengo por acá anotado en mi extenso machete. Miren, encima me anoté el poema en el medio Soy una desastre ¿Eso es una biblia? La palabra es caquistocracia Caquistocracia, caquistocracia me suena al personaje de Capusoto El de no. los cacas ¿Qué es caquistocracia? caquistocracia. ¿Qué es caquistocracia, ¿Qué es? señor? Justo que hoy teníamos esta escena de sainete ¿no? Ah. Entre un ministro de energía que dice Sí, yo soy testaferro Mi contador no sé qué hizo No sé, si tenía tanta plata que no sabía qué hacer con ella la palabra del día sí. es caquistocracia Que viene sí. de peor y poder así en, es. en griego en griego O sea, el gobierno de los peores El gobierno de los peores Muy bueno La caquistocracia entonces eh, es lo que ellos defenderán Con uñas y dientes y autos importados Y nosotros le tiraremos con Con <risa> pal... caquistocracia, okay. con mierda Está bueno Gracias. cagarse de risa de esto <risa> <risa> Pero bueno, también hay una realidad Que la caquistocracia Está eh, pisando el pedal Exacto. Y nosotros, bueno, acá con el compañero Daniel La organización Una vez más en la casa que ya nombramos en el bloque anterior sí. Eh, sí. están Nos estamos juntando eh, Un poco para... De Esto hotel. es el centro de hermanos a la docencia Claro eh, Hay un par de, de, de asambleas que funcionan ahí en la sí. casa eh, Y una de ellas eh, se viene gestando hace un par de años Que es la red de carnavales autogestivos Hace dos años que tiran Más de 30 carnavales se organiza una red para ir juntos a presentar los permisos, distintas cuestiones y a partir de ahí con otros grupos y otras redes que se venían tendiendo como la RECA, la USECA, se sí. empezó a generar la Asamblea Multicultural. Eh, así que mm, estamos juntándonos para generar un frente cultural amplio, a distintos espacios culturales que, que están asintiendo eh, y la idea es eh, generar una convocatoria a artistas callejeros, a vendedores ambulantes, a feriantes... Eh, porque no sé si ustedes sabían eh, que está un nuevo código de convivencia urbano sí, el, el código de ordenamiento urbano claro. que hoy lo han anunciado En un primer momento esta asamblea multicultural tuvo como como eje de debate las clausuras de los centros culturales sí Y fue la que permitió a esa, esa red eh, lograr una ordenanza que frenara algunas clausuras Y diera marco legal a los espacios. Claro, se generó esa ordenanza que habilita distintos espacios. Claro, fíjense ustedes cómo en este caso la asamblea funciona como primera defensa. Ante la primera avanzada. La unión, más que nada, ¿no? Ahí Porque va. hay centros culturales peronistas, kirchneristas, claro. de izquierda, independientes. ¡Hay cucas! Hay de todo en la viña del señor. <risa> sí. Pero Aunque bueno, no ahora... No gente de la iglesia, pero... Ahora se vienen con este código. Pero sí, es como... el código este eh, que va a afectar muchas cosas. Sobre todo el tema de la cultura. Sí. Porque, y siendo también al tema de la desocupación... ¿Qué pasa? Estamos desocupados, necesitamos generar un mango... Eh, bueno, voy a hacer unos sándwiches y voy a ir a vender a la plaza... Y no, de repente mmm, viene un, un, uno de estos con chalequito y me dice que no, que no puedo vender ahí... Te caen los orcos como le pasó al pobre pibe de los sándwiches de salame... Sí... Que por suerte luego la reivindicación... Fíjense también como nuevamente la defensa... Hizo que el flaco tuviera que poner un puesto con tres personas más de su familia porque le fueron a comprar todos a partir de la organización. Emprendimiento familiar. Exacto, sí. Ya superó. Es que la gente misma cuando se une genera cambios positivos. Eh, y bueno, distintas cuestiones que van eh, sumando a, a, a la problemática eh, del empresario contra el pueblo. O sea, sí. no tenés trabajo. Salís a vender un sándwich, sos un delincuente. ¿Qué tenés que hacer? Vení y pedime trabajo a mí. Yo te voy a decir cuánto vas a ganar Yo te voy a controlar tu economía y yo voy a controlar lo que vos haces, lo que decís, lo que pensás, cómo te... absolutamente todo. No, no, no aceptamos una diversidad, sino una cultura binaria. Lo que está bien y lo que está mal. Esto es cultura y esto no. Entonces, desde el frente cultural, que para mí la cultura es absolutamente todo. Si nos hacemos la pregunta, ¿qué es cultura? Todo es cultura. La migración no es cultura. Venimos de un pueblo totalmente migrante. Sí. Todos nosotros tenemos... Eh... La mayoría, los que no son de, de aquí, tenemos algún dejo de de algún otro de alguna otra eh, región. Claro, eh, las, las migraciones internas que también. cuando la, las grandes ciudades se volvieron los, los centros de atención y los que es donde había laburo, mm. eh, todos tenemos un poco de allí de provinciano. Exactamente, la, la comida, vender la comida en la calle. ¿No se acuerdan la masa mazamorrera sí. que vendía ahí? Y eso es parte de la cultura. ¿Qué están haciendo? Están queriendo calcular cerrar la, la, la cultura eh, para hacer una sola cultura. La cultura de y la cultura de quedarse encerrado, la cultura de tener miedo al de al lado. La estigmatización del vendedor de sándwiches de salame. Eso es terrible. Eh, entonces, bueno, la idea es empezar a juntar todas estas problemáticas que eh, terminan siendo la, las mismas eh, y empezar a formar eh, un grupo que eh, genere un, un foro donde debatamos todas estas cuestiones y terminemos con eh, una, un festival eh, donde se puedan realizar distintas eh, actividades eh, culturales eh, vender sándwiches de salame de mortadega, de lo que quieran eh, y para esto estamos haciendo una convocatoria a distintos sectores, eh, distintas luchas eh, vendedores callejeros, feriantes espacios culturales eh, artistas callejeros que eh, el día miércoles 11 de abril A sí, las 19 horas El en, miércoles que viene El miércoles que viene En la Casa Zaragoza Así que esto es un poquito Para empezar a, a darle forma eh, y, a, y a sentarnos y a, y a debatir estas problemáticas Que nos afectan a todos Y buscar posibles soluciones en conjunto eh, Y empezar a unirnos eh, Quería hacer una, una recomendación De un documental que, que he visto hace un tiempo Que eh, me parece muy interesante El Eh, el documental se llama junio en portugués uh -huh. eh, es un documental que trata sobre en el 2013 eh, hubo una gran movilización social en brasil eh, sobre todo en san pablo por el tema del aumento del transporte millones de personas salieron a la calle a manifestarse en reclamo contra los, los, los impuestos la, la suba de, lo, de los transportes que querían hacer y sí. eh, generó una unidad tal ...que eh, casi llegaron a tomar la prefectura de, de, de San Pablo. Cuando estuvieron en este punto... ...dieron atrás la, la, la, el aumento de los transportes... ...pero ¿qué pasó? Toda esa gente que se había unido en un solo reclamo... ...después empezó cada uno con su lucha... ...y se dispersó un poco eso. claro eh, Estamos en un periodo que... ...toda la, la, la, la, la, el, la problemática se está unificando. Podemos generar esa unión para avanzar hacia adelante o seguir cada uno con su lucha. Pero en definitiva, el problema es el mismo. Tenemos que unirnos. Tenemos que unirnos en la diversidad y unirnos en las cosas que tenemos en común y dejar de pensar en lo que nos separa porque ese es el problema. Yo no me junto con Nathan Song por... Me cobra muy cara la cerveza. Lo bien que hace. Sí. me mi paso le tiro el palito al aire como para que <risas> le... después me la cobre más barata. Entonces, no, me junto con él por... Afinidad. Tal cosa, por la afinidad Entonces empecemos a, a unirnos un poco más A, a debatir y a, y a generar una, una fraternidad eh, Para tirar todos al mismo lado Bueno, sabes qué? De esto me, me lo mencionaba si se me iban eh, las imágenes en la mente Es un chico que describe muy bien ¿no? las cosas Y eh, pensaba en el movimiento feminista Cómo eh, unificó y cómo mm. muchos nos sentimos de alguna forma eh, Primero recriminados ¿no? mm. Como que te encontrás con tu demonio Y la mejor manera o la que he encarado yo al menos es darse cuenta que hemos sido criados como parte de un problema endémico y la única manera de solventar eso nuevamente es reaprenderlo todo de nuevo pero eh, por el lado de la sororidad, del lado del, del acompañar y el de escuchar y el aprender En eso estamos, entonces sí. por eso contamos contigo querido Daniel Mamá, eh, Respecto a eso, creo que nadie nos ha enseñado a vincularnos de una forma sana Ajá. entonces en, siempre tenemos como esa competencia, como ese, esa, esa disputa con el otro, eh, con la otra. Eh, y es un momento de construcción y de ponernos a, de plantearnos de qué forma queremos vincularnos individualmente, como colectivo, eh, y es algo muy importante que el movimiento feminista tiene. ¿Por qué se juntan de distintas cuestiones a plantear las problemáticas que tienen y a buscar posibles soluciones? Y no a eh, tener una, una dis unas disputas de poder entre ellas. Entonces se muestra un movimiento cada vez más unido. Y es muy interesante. Tendríamos que... Eh, aprender mucho de, de ese movimiento, eh, de los distintos movimientos feministas que existen alrededor del mundo, movimientos feministas eh, europeos, movimientos feministas más eh, originarios, de pueblos eh, originarios, eh, y empezar a generar eso, y tratar de vincularnos de una forma más sana, porque en definitiva las, las vinculaciones sociales es todo lo que tenemos. Tenemos que relajarnos y... y ser ser mejor personas con el otro Sabes que me, me conmueve Porque estaba pensando en las mapuches Las machis que están siendo En este mismo momento que nosotros hablamos Tal vez salvajemente reprimidas Sin la cobertura de los medios eh, Duele la realidad, duele Decía la vieja película mexicana Pero no por eso Cerrar los ojos nos vuelve inmunes eh, La salida es colectiva Como propone aquí el amigo Daniel M Y como propone la bicicleta de Saturno Promediando la hora 11 del segundo programa de la bicicleta que hace una pequeña malabar en el aire una acrobacia y sale musicalmente con lo que Ignacio Lafón dispone Corre, Morenita sola cada uno en su lugar Corre a la de Saturno 2018 el mismo programa los mismos personajes con menos poder adquisitivo menos derechos pero con muchas más atractividades cable de último momento en la entrega de los premios Banana el ministro de cultura Miguel Conejito Alejandro se refirió al reciente cambio en el robinete presidencial Y aseguró que no existen fracturas entre el ministro de Hacienda, el bombo Tehuelche, Ismael Echeverría, y el campeón Rubén Peuchele. Ahora sí, vamos todos juntos a Nadia. Gracias, Ana María suave, pero con ciertas precipitaciones en la zona cuyana vamos a tener una semana, pero mira que te rebase bárbara y todo aquello que puedan salir para la costa que lo hagan, lo que no, pueden mojarse la pata, pero no da como para ir a una pileta tipo, qué sé yo, una pileta de agua salada, no da, porque ya es una época como que hay que andarse cuidando pecho y espalda, así también hay que cuidarse del de terrible y muy temido huracán en zona noroeste del litoral, que levantó los urubices del agua y la gente que estaba pescando Le daba una bronca bárbara Según me dijo mi cuñado Que va todos los sábados a pescar Y a mí personalmente me tiene podrida Bueno, existe también posibilidad De que se pegue o de la área de vidrio Un pequeño pichito Que se llama Ladilla Que es un huracán, el huracán culoné Que trae un huracán terrible de Ladillas Es el efecto invernadero Que es que nos está trayendo todo este tipo de problemas Que no sé cuándo se van a terminar Pero yo no me puedo hacer cargo Porque pienso que soy parte de un mundo mundo muy hostil, muy loco, pero bueno, es así y yo no tengo que acercar algo así, según dijo mi psicólogo. Y bueno, este es un parte del servicio meteorológico, así, como yo te digo, puede soplar, ya hace frío, hace frío, hace calor, hace calor, hay que, a más tiempo, buena cara, ya veremos, qué sé yo, y si llueve, lleva para agua, y si no, no llueve nada, y mojate, que es lindo en la vida mojarse un poco, bla, bla Gracias. Y ahora pasamos al rinconcito de los jubilados. Con esta cortina musical de Herbie Hancock de Chameleon, Headhunters, el disco, le dan a uno ganas de ser negro y ponerse pantalones de vinilo con patas de elefante. Y si quiere uno usted ser más ridículo, puede. Pero si usted quiere zafar del ridículo y aprender algo hermoso, puede contactarse con nuestro amigo Martín Rosendo, Él es uno de los más lindos armoniqueros de la ciudad y está ofrendando sus labios nacidos para soplar. De, de Labios de rubí, de rojo, carmesí son los de Rosendo. Sí, parecen murmurar. Los labios de Rosendo se puede llamar una hermosa obra de teatro, pero en este caso es una clase de armónica que están publicitando nuestro querido amigo Martín Rosendo al aire de la bicicleta de Saturno. Hemos recibido diversos me gustas. De gente que mejor no mencionar. Pero entre ellos están Iván Zubelet, Maximiliano Channel, grandísimo co-equiper. Y casi que parturienta en el nacimiento de la bicicleta de Saturno, allá por el año 2012. no ¿Quién te lo cose? Éramos tan jóvenes y tan bellos y pensábamos que el mundo estaba a la vuelta de la esquina. Pero como todo tiene un final, todo concluye al fin. Las dopietas de la bicicleta de Saturno son nuestro signo característico. Ponemos dos canciones en este momento para despejarnos un poco del fárrago informativo que solemos manejar. Y es en este caso y en todos los casos de aquí en más, usted, Julián galiquio tendrá... Ahora el... es culpa mía, ¿no? ¡Exacto! Usted será el culpable cuando la policía llegue y nos patee la puerta. Por eso tengo ojos claros y cara de nene bien, eh, Por entonces no sospecharán de nosotros. Por eso, claro, usted es el primero que mostramos. Imagínese si lo pongo, pongo de cara a uno de estos. Todos presos. Todos presos. Igual se me va a terminar un día a mí ¿eh? sí. este, esta cara eh, y este look de, de tipo ario eh, que pertenece al sistema. Y bueno, y, y, y, y terminaremos condenados. Y tendremos que pagar los tragos. Pero nadie morirá, nadie morirá al menos no esta noche. Porque tenemos por delante las dos dopietas programadas por Julián Galiquio. ¿Qué dicen cómo? Eh, las dos piezas del día de la fecha eh, tienen que ver con un año muy importante en la historia de la música eh, popular contemporánea, que sí. es el año 1959. Hay años importantes en, en, en la música, por ejemplo el 77, no que, que está relacionado al surgimiento del movimiento punk, que sí. representa a Rocío Ray Berti en la, en la visibilidad de Saturno. Eh, ahí. Eh, pero el año 1959 está relacionado al jazz. En el año 1959 salieron cuatro discos fundamentales de sí. este género. Eh, salió Time Out del Dave Brube Quartet. Salió Aham de Charles Mingus. Eh, ¿Qué más salió? Salió un disco de Ornett Coleman. Sí. Y salió un disco de Miles Davis, eh, muy conocido, que se llama Kind of Blue. Uh -huh. eh, traje para que mm, escuchemos eh, dos canciones porque las dos piezas son dos Si fuesen cuatro podríamos escuchar eh, un abanico Tranquila de, de lo que representa este año para el jazz Pero vamos a escuchar dos temas Vamos a escuchar primero eh, un gran tema de Charles Mingus y, y segundo vamos a escuchar un tema de Dave Brue Que se llama Blue Rondó a la Turk Que es un tema que, que el tipo compuso viajando Eh, por Medio Oriente Porque esto es el año 59 Este tipo Dave Brubeck eh, Blanco, fiel representante Estéticamente y teóricamente De la sociedad norteamericana De esa época El tipo es enviado por el Departamento de Estado Como representante de los Estados Unidos Ante el mundo Entonces eh, los yankees llevan su mensaje Evangelizador Como hicieron con el cine Los llevan eh, con la música Pensé que iba y, a decir como hicieron con el SIDA en También, eh, pero no me desconcentre por favor Perdón, usted venía cabalgando Venía y superó, cabalgando ¿sí? y me caí bueno. Eh, bueno, y los yankees lo mandan a él como representante del estilo de vida eh, americano de los años 50 eh, bueno, Él era un padre de familia ejemplar, un tipo blanco, derecho, buen padre es, cort, Le cortaba el pasto a los vecinos ¿Sí? Esa clase de yankee bueno Eh, más allá de, de todo esto y de haber representado a los Estados Unidos eh, Es un gran músico y lo vamos a escuchar La, la bicicleta de Saturno Todos los miércoles a las 22 Por Radio Nauta 106.3 casi que completamente inscriptos en esta sociedad de matinee que nos propone la amnesia por mensaje de esto es testimonio, una noticia con la que tropezamos hoy, el centro cultural Islas Malvinas, que usted conoce señora señor, tiene una línea de tiempo en una de sus instalaciones bueno, en ella salta olímpicamente todo el transcurso de la dictadura cívico-militar eclesiástica para pararse en las Malvinas directamente. Sí, no solo eso, sino que también eh, considera eh, el golpe a Yrigoyen como una renuncia de, sí. del presidente del radicalismo, una cosa increíble. Mire usted qué divertida interpretación de la historia. Sí. Bueno, yo, yo lo considero el desgarro de la historia. <risa> eh, y no nos están tratando de desgarrar, hay que, hay que meterle... Aguja, hilo y coser lo, los pedazos en los que nos han fragmentado. Para coser los pedazos está alguien que sabe unir muy bien un link con otro. Y es la primera Roomipedia del año la que estamos presentando. Así es. Pablo Rumi Producciones Apresentam. La Rumipedia que vendría a ser como un cúmulo, una nube de tags. Sí, ¿no? Si yo te digo, Lucas, eh, ¿cuál es el organismo viviente más grande en este planeta? ¿Qué me dirías? ¿Maradona? ¿Tal vez? Eh, ¿Elisa Carrió? Estoy no, entre no. Fort... Y eh, los hongos. Eh, bueno, yo, yo pensaba que eh, en realidad eh, es, es es un hongo que sí, vive sí, en, sí. En, en, en Estados Unidos. Tiene 2.400 años de antigüedad y se llama Armiliaria ostoshae. <ríe> Tiene un diámetro de 900 hectáreas. Mire usted. ¿Por qué cito esto? Porque en este caso este hongo lo que hace es justamente comerse a los árboles. Pero... En otros casos, los hongos son los que sostienen una red eh, que sería como una especie de internet subterránea, <risa> con sus cilias. Nosotros lo que vemos del hongo es eh, un emergente que es como la punta del iceberg, pero claro. en realidad el cuerpo del hongo está bajo la tierra. En lo que Por... algunos denominaron el epitelio ¿no? de eh, la tierra. Es como una, una especie de dermis. cuál es la, la, la... ¿Por qué eh, eh, eh, eh, hablo de esto? Porque... Está sucediendo en nuestra tierra tan fecunda que citan estos gorilas inmundos todo el tiempo un eh, aniquilamiento del suelo o sea y que está relacionado también con el 2 de abril, con la inundación que cobró tantas vidas y, y, que, y que hace tanto daño en el norte, en el litoral y que tiene que ver también con los procesos de absorción del suelo sí. que tienen que ver con la microflora y la microfauna de la tierra que es aniquilada sistemáticamente por los sistemas de producción actuales relacionados con el uso intensivo de eh, fertilizantes químicos sí. eh, venenos, insecticidas sobre todo el glifosato no porque sea el más venenoso, porque hay otros peores como el 2,4D, que es el agente naranja que se usó en Vietnam para desfoliar la selva para que los soldados norteamericanos pudieran localizar a esas tropas que no podían vencer porque peleaban por un ideal, eh, no como los norteamericanos que no sabían ni por qué estaban ahí. Peleaban por su patria, por su pueblo, porque tuvieron un líder como Ho Chi Minh que tenía dignidad, que vivía eh, eh, en la mayor de las miserias, pero era tal vez uno de los seres humanos más importantes del siglo 20 Bueno, usted menciona a Monsanto y además de tocarme el testículo derecho, le recuerdo que eh, la empresa está acusada de ecocidio directamente por los males que sus totalmente, productos llevan totalmente. al cuerpo humano. El 50% de los nenes del Garrahan con cáncer infantil son de la provincia de Entre Ríos. Sí. Es la provincia de Argentina con más... Eh, nivel de fumigaciones y con y con menos controles de, de las re, restricciones de, de distancia con respecto a las fumigaciones se fumiga directamente casi sobre las escuelas rurales sobre los, los poblados pero tal vez más más allá de que esto es terriblemente grave no porque es el deterioro para las generaciones futuras si nosotros matamos la, la, la, la la biota de, de, de nuestros suelos, estamos condenando a las generaciones futuras al hambre porque lo, estos suelos se van a volver totalmente improductivos e inclusive se van a desertizar. Pero bueno De hecho la soja no es uno de esos cultivos que al ser de, de reproducción masiva quema el suelo y luego allí no puede volver a, a hacerse otra cosa. Eh, no solo eso, sino que por ejemplo eh, está relacionado el, el, el crecimiento exponencial eh, de enfermedades como la celiaquía, eh, que en realidad son una reacción del cuerpo a la, a la traza de, de pesticidas que tiene la harina que consumimos y aparte a la modificación genética de las semillas de trigo para que tengan más cantidad de gluten, que, que sirve para la industria, para, para la panificación, sí. pero que es un veneno para nuestro cuerpo. No estamos eh, formados eh, en nuestra evolución para procesar eh, digestivamente el gluten y menos en esas cantidades y menos las harinas despojadas de su cobertura, del salvado, de, to de todo lo que lo que conforma el grano. Claro. Yo acá traje un libro que es muy interesante, se llama Memoria Verde, es de Brailovsky y Dina Fogelman y Brailovsky acá habla de lo que fue eh, el Imperio Incaico, ¿no? Que seguramente hay muchas cosas que podemos criticar del Imperio Incaico. Pero lo que no podemos criticar es que mantenía Más o menos entre 30 y 40 millones de personas eh, Sin que pasaran ningún tipo de carencia sí. Ni alimenticia, ni de vestimenta Y sin deterioro Del medio ambiente eh, Acá va eh, La cuchillada a la, a la maldita religión Que, que odio tanto no, no, por, no por la fe en sí Que yo creo que es algo muy necesario Pero Sí por el hecho de, de, de la destrucción de la incomprensión y de ver al otro como como al diferente como un enemigo y como algo a combatir en vez de eh, aprender y, y, y interiorizarlo y, y formarlo parte de una sabiduría colectiva claro eh, también quería hablar de la última película de fatia kim que es un director turco alemán se llama en pedazos eh, yo recomiendo mucho una película anterior del 2004 que se llama contra la pared es un director bastante bastante fuerte bastante controversial porque eh, sobre todo en su última película eh, te pone en una posición muy muy difícil con, con respecto a lo que es el, el garantismo no eh, tal vez hablar acá es como que si acá está muy relacionado a la condena eh, a, al alquinerismo y, y, y, y, y, y al, al tipo de, de, de pensamiento que eh, de eh, el legalista Zaffaroni, Zaffaroni, multipremiado, un tipo, un, una eminencia. ¿no? Pero en, en esta película lo que, lo que pasa es, es al revés. O sea, el garantismo termina dejando libres a unos extremistas eh, de ultraderecha y, y como los hongos eh, crecen bajo el suelo, estamos pasando por un momento donde está creciendo por abajo de nuestros pies, eh, el, el extremismo, que tiene que ver también con el fracaso de la democracia occidental, de, de, de los valores que supuestamente sostiene la democracia occidental. Al, al, al ser humano sentirse cada vez más separado del otro y, y, y, y apuntar a una salvación individual y, a, y, y, y alienarse viendo series, ni siquiera tomándose 30 minutos de su vida diaria en pensar y escuchar su voz interna y pensar qué está haciendo con su vida y hacia dónde va y hacia dónde quiere ir, hacia dónde va la sociedad y qué es lo que está haciendo y ve Netflix y ve y, y ve y ve eh, la televisión donde son son es basura básicamente. Sí. Eh, está creciendo esto, el extremismo, el extremismo donde se ve al otro como un enemigo y el otro es nuestra salvación porque el otro es el que tiene el conocimiento que nosotros no tenemos. Y el otro es una salvación también en la medida en que el otro también me considera a mí como una salvación y como un hermano y no como un enemigo. Ahí va, ahí va. sabes que me gustó muchísimo el virulete que hiciste para tu primer Rumipedia del año aquí en Radionauta. Se nota que has estudiado, sí, Pablo sí. Querido. Eh, yo les recomiendo, les recomiendo eh, un documental eh, argentino que analiza todo el proceso eh, cubano el, el proceso por el cual tuvo que pasar el pueblo, el pueblo cubano después de la, de la revolución donde quedó sí. totalmente aislado de las tecnologías y lo que fue lo, la, la, la primavera la verde ¿la primavera verde qué fue? Eh, se dan en los 50-60 fue eh, la, la, la forma que le encontró el, el sistema eh, agroindustrial químico norteamericano y de las primeras potencias para a los tipos que fabricaban los gases eh, de la primera guerra que fueron construidos condenados, sí. creo que fue en Yalta, donde se prohibió el uso de armas químicas. Monsanto, su primer trabajo fue fabricar el gas que mataba a los a los israelíes en, en, en, los, en los campos de concentración de exterminio. Después, eh, Estados Unidos se queda con los científicos, con esos asesinos, tanto los japoneses, que habían sido los primeros en, en probar armas químicas sobre poblaciones civiles chinas, por ejemplo, o, eh, una crueldad eh, tremenda. Estados Unidos probó armas químicas en poblados norteamericanos sin que sus habitantes supieran. lo supieran. Eh, de hecho, yo creo que hoy somos como un gran laboratorio, eh, pero está viendo una resistencia y, y creo que tenemos que apostar a, a, a la esperanza y al crecimiento de, de creer en que se puede eh, revertir y se puede cambiar. Simplemente hay que dejar de comprarle eh, y darle plata a los que nos matan y matan a nuestros hijos cambiar nuestros hábitos de consumo, buscar productores que cuiden la tierra, que coman lo que hacen, que confíen en lo que en lo que brindan a los demás y lo vendan con orgullo, con ética, con un margen de ganancia digno eh, y no de lucro. Eh, creo que se puede, se puede y está viendo todo un cambio en el sur del conurbano, eh, huertas comunitarias, hay que buscar una legislación que permita que se pueda cultivar en las plazas en los baldíos que podamos utilizar todos los espacios posibles para que ningún argentino pase hambre y bueno este eh, recomiendo este documental eh, su director es juan pablo lepo eh, y la verdad es, es, es, es muy interesante es muy interesante agroecología en Cuba a 100 años de la revolución rusa Subiremos toda esta información, o, o tal vez lo haga usted, ya como administrador de la página arroba la bicicleta de Saturno en Facebook. Nuestras vías de comunicación son 4516917. Siempre quise decir eso, no sé por qué. bueno el pero WhatsApp también tiene pero no, no nos olvidemos que lo, la, la gente que murió el 2 de abril eh, está relacionada, no las cosas no son casuales. Las cosas no pasan porque sí, eh, por Dios o un castigo divino, pasan por, por nuestros comportamientos como sociedad y las cosas que, que, que dejamos pasar, por ejemplo, el tema de que los suelos cultivados con soja absorben un 70% menos de agua que un suelo donde hay eh, ganado eh, rotativo u otro tipo de cultivo ecológico. Porque al matar toda esa, esa eh, biota del suelo que lo vuelve poroso, el suelo no absorbe, el agua corre llenan los ríos y termina generando eh, desastres bueno por no hablar de los negocios inmobiliarios que construyen country sobre los humedales porque eso sería para otro directamente otro programa de la bicicleta completo ver la rumipedia estará allí. haga patria mate un rico yo Uf. creo que es así tenía en que la en la, med la, med la medida que no que no nos demos cuenta de que de que de que Esos tipos eh, que nos están asesinando de forma silenciosa no pueden quedar eh, libres. Eh, debemos cambiar ese concepto. mi nombre es Matías Miranda eh, me encuentro detenido en la unidad 23 de Florencio Varela en la provincia de Buenos Aires eh, llevo 8 años detenido eh, bueno, me presento y el tiempo que he estado aquí dentro he tratado eh, de utilizarlo desde el primer momento me he volcado hacia el tema de estudio con todas las dificultades que tenemos eh, con todos los obstáculos que pone el mismo sistema y la misma institución Eh, ya que no es fácil estudiar de aquí. He terminado la secundaria en contexto de encierro, lo cual me he propuesto una meta que ha sido continuar con mis estudios. He ingresado en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, la cual luego de varias luchas eh, judiciales y esfuerzos personales eh, he podido lograr que el tribunal que está a mi cargo autorizar a eh, las cursadas y luego de tantas batallas con el servicio penitenciario he podido culminar en el año 2016 mi carrera en dicha facultad eh, obteniendo el título de profesor en comunicación social bueno eh, queríamos compartirle un trabajo que estamos haciendo desde la editorial cuenteros verseros eh, y poetas aquí en la unidad eh, Y dejamos esta nota para compartirlas con ustedes. Estamos escuchando a las primeras producciones radiales del Pabellón 4. ¡Sí! Toma el, el éter, el alter, el alter ego también. Rocío Rayberti Producciones, lo que escuchábamos era un primer testimonio de una persona privada de su libertad, de un reo, como gustan decir la maldita Academia Nacional, y los testimonios de ellos irán floreciendo como florecen ya a partir de la editorial Cuenteros, verseros y Poetas y nuestra punk rocker sensible Rocío Rayberti es quien nos trae estas bellas canciones del alma de una persona. Sí, eh, hoy empecé con algunos primeros audios, sí. después vamos a ir produciendo algo más específico, pero lo que quería hacer hoy era más o menos contarles en qué contexto laburamos. Sí. Uno de los chicos, eh, Matías Miranda, él cuenta eh, en primera persona cómo es estudiar desde adentro de la cárcel, porque uno por ahí estudia estando acá tranquilo y dice, no, cuelo con esto y no pasa nada en la facultad. De la... No, este pibe, dentro de todo el que le la cárcel, salió todas la veces que necesitó durante varios años, luchando contra el sistema que nunca quiere que estudies, sí. y él logró recibirse. Entonces me parecía bueno contar esto para decir, bueno, este es el, el panorama de educación que tenemos, sí y nosotros para que los pibes no tengan que salir de la cárcel, que no tengan que ir a un sector de educación, etcétera damos clases en el pabellón. En el pabellón 4, donde el amigo Alberto Sarlo empezó esta locura de eh, dar boxeo y poesía y filosofía, a una de las poblaciones tildadas como peligrosas no dentro de nuestro corrupto sistema carcelario. Nuevamente, haciendo amigos en el sistema penitenciario bonaerense, la bicicleta de Saturno es el vial, el micrófono, para que Rocío nos cuente entre estas otras historias. Usted hablaba y yo decía, mire, usted conozco tanto, yo mismo he dejado la facultad porque me rompía mucho las bolas, imagínese lo que debe ser eh, seguir, a pesar de todo, con todo el sistema en contra, Y desde un contexto de encierro. Exactamente, eso me gustó, como que él lo cuenta en primera persona y es una aproximación humana. Esta, este mismo día, cuando grabamos esto en una de las celdas, él después lee un, una columna informativa sí que hizo él eh, sobre las cárceles. Un análisis como de él como periodista y como preso. Eso si quieren después la comparti lo compartimos en el grupo. Pero me gustó esto acer el acercamiento más humano de contar, che, yo fui a la facultad y hice esto y hice lo otro. Sí, sí, sí. Como primera medida, acercarnos, como pedía hoy el querido Daniel M., acercarnos para que las las funciones del tejido social vuelvan a funcionar, valga la redundancia, eh, y las relaciones entre ellos nos devuelvan más poderosos. Porque hay que volver mejores después de todo esto que estamos pasando, señoras y señores. Eh, mi idea es justamente eso, eh, aportar un granito de arena. Y dije, che, ¿qué nos falta en el pabellón? Porque ya tenemos muchas actividades. Sí. Y yo dije, ¿Qué, ¿con qué puedo ayudar yo a mis compañeros? Con la radio. Con la radio. Estos audios, como les decía, están pensados como un, un primer pantallazo. La idea es que después ellos se apropien de este de este espacio. Por supuesto. La, la indicación fue, ustedes graben lo que ustedes quieran, que después... Yo voy haciendo una selección para la columna, pero la idea es que ellos deciden, ellos Bien. producen, ellos graban. ¿Y qué vamos a escuchar entonces ahora? Rosa? Ahora vamos a escuchar a Nico Almeida. Nicolás es el él está encargado del taller de alfabetización. Sí. Él va a contar eh, de una forma muy muy solemne cómo se mueven dentro de ese taller de alfabetización, porque es una persona que no que los chicos cuando entran no saben ni leer ni escribir y este sí. pibe ahora está dando clases de cómo leer, cómo escribir. Y todo eso entre iguales, entre los mismos presos del pabellón. Así que, Nico, si te... Y... Nacho, si te parece, vamos con el audio alfabetización, que es nuestra pequeña... Mi nombre es Nicolás Almeida, soy integrante del pabellón número 4, pabellón que funciona como editorial. Y lo que le voy a leer a continuación es un resumen de lo que hacemos en el taller de alfabetización, lenguaje y literatura. Y dice... La escritura tiene como principal finalidad que las palabras expresen realmente lo que las personas quieren decir. Para lograrlo, es fundamental que el ser humano aprenda a conocer las letras de un alfabeto, el sonido que cada una emite y lo que forman al conjugarse. Al menos de ello requieren los primeros pasos del aprendizaje. De igual modo, es requisito para quienes desean interpretar lo escrito. Las clases de alfabetización, lenguaje y literatura en el pabellón 4 están integradas por personas que poseen un conocimiento previo y muy oxidado del tema. Pero caer en el axioma de que todos algo saben y solo necesitan recordar sería erróneo, ya que muchos no han tenido la mínima educación sobre algo tan esencial como lo es el lenguaje y su interpretación. Saber cómo están clasificadas las palabras, entre sustantivos, verbos, pronombres, etc., Persona en la que se presentan las narraciones, diálogos, comas, puntos, tiempos verbales y todo lo que respecta al análisis de oraciones y textos, son el campo en el cual aramos. Se indica una consigna una vez concluida la explicación del género y se pide una historia con no más de 15 renglones, poniendo en práctica lo aprendido. Estas clases no se dividen por grupos o según los niveles de conocimiento, ni edades, ni causas, ni tampoco según la marca de su ropa, sino todo lo contrario. La pregunta de todos es válida, y al respeto mutuo concluyen en el enriquecimiento de las clases, despejando dudas con ejemplos en el uso cotidiano del lenguaje. Así quien no sabía absolutamente nada, aprende, y quien estaba errado, corrige, y demás. La participación de los integrantes en la clase define claramente la capacidad que cada uno posee para expresarse e interpretar y en base a ello se intensifica la atención sobre quienes más lo necesitan. Las clases se dictan lunes y viernes y son preparadas de a una a la vez con material que se recolecta de la biblioteca que tenemos dentro del pabellón y con conocimientos previos de quienes están siempre dispuestos a colaborar con el proyecto. La preparación de actividades surge de algunos ejemplos en manuales de lengua. Las clases de lenguaje y alfabetización son dictadas por un interno corriente sin ninguna preparación pedagógica o experiencia en la enseñanza de ningún tipo. Es por ello que el orden en el que se plantean las actividades puede ser poco pro protocolar o inadecuada según los programas convencionales. En 2017 incliné la enseñanza a la regla gramatical gramatical del lenguaje Castellano y en 2018 hemos planteado como principal objetivo conocer, comprender y reconocer diversos géneros literarios. Es necesario, indefectiblemente, detenernos en las explicaciones gramaticales a medida que profundizamos sobre un tema dado en el correr de los días, y más si tenemos en cuenta que nos encontramos en un lugar de tránsito y la permanencia de internos en el pabellón no siempre es constante. Esto obliga a retomar algunos de los temas fundamentales para progresar y enlazar las clases. La convicción de que el aprendizaje es la oportunidad de afectar en las decisiones personales de cada estudiante es mi es mi motivación y el norte a seguir. Despertar el interés de cada persona en, e en este contexto es el ideal. Sí, gracias, Escuchamos la voz de Nicolás Almeida, que nos llega desde una tumba prácticamente, ¿no? Es como le dicen, la tumba, es como lo escribió un excelente escritor argentino, Enrique Medina, en un libro llamado justamente Las Tumbas, en el que hablaba de los eh, lugares donde tienen a los niños, los orfanatos y adolescentes. Eh, la voz de él, la voz de Santiago, la voz de todos los eh, reclusos, vamos a decirle así, Eh, será replicada aquí en la bicicleta de Saturno, como en este caso lo hizo él, y como usted nos seguirá trayendo esta bella información para que nosotros repliquemos, ¿verdad? Sí, señor. De hecho, grabamos un par de spots para, sí. para pasarla entre las tandas, así que en los próximos programas vamos a andar... Eh, con, los, con los chicos en las, en las tandas. Ahí va, un spot carcelario de alguna manera. Exactamente. Ahí va, todos estamos en diferentes cárceles, querida Rocío. Eh, usted ha salido de alguna de sus cárceles a través del punk rock, ¿verdad? Sí, señor. Esta columna sigue siendo la columna sí. punqueable. Ya están en el estudio las figuras longas subversivas ahí. Buenas noches, chicas. Disculpen toda la demora. Pero tocaron en el patio cervecero también. Ahora vamos a hacer... No, no tocaron. Qué... Vamos a, ya mismo ponemos que toquen las longas fielas subversivas el próximo miércoles. Rocío, querida, ¿usted va a cerrar entonces su columna de punk sensible? Exactamente, una banda muy punk sensible que es 114 Errores, que son de la costa, y este tema se llama Muchas Horas. de la naturaleza, trae el nuevo víver de hierbas frescas y jazmín un perfume verde para tu familia Sintonizaste Radionauta Estás escuchando la bicicleta de Saturno El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial Estamos decididos a iniciar una campaña por la apostasía colectiva, la vasectomía para todos y el abandono del Facebook, masivo, como las ratas que huían del Titanic. Huiremos de esta horrible plataforma. A la cual estamos un poco esclavizados, ¿no? Estamos acá publicando en esta mierda y a su vez ellos se ríen de nosotros constantemente. Nos ponen trampitas como si fuéramos ratas. ¿A quién te pareces más? ¿Cuál es tu requieres favorito? Y con esas cosas te van cagando, de a poco. Ya le dimos todos nuestros datos a la CIA y al FBI. ¿Qué más podemos dar? No, ya ni la sangre, sirve. Lo que sirve, queridos amigos, es la poesía. Lo que estará allí cuando todo esto ya sea tierra arrasada por el monocultivo será poesía. Y para eso eh, abrimos con poesía y cerramos también de la misma manera. En el segundo programa, ya pasándonos un poquito de la hora, con el amor que la gente de Radionauta nos ha recibido, queríamos de la misma manera presentar con mucho cariño a este grupo, este hermoso grupo juvenil. ¿Les gusta que le diga así? Grupo femenil, juvenil. Buenas noches, longas, fieras, subversivas. Buenas noches. Allí tuta machicuna. Somos las longas, fieras, subversivas. ¿Pero qué dijiste antes? Buenas noches, compañeros. Buenas noches, compañeros. En hey, Kichwa. Que no quería la decir ninguna cagada, pero sí, era Kichwa. Que quichua. es la lengua de donde venimos, sí. desde la mitad del mundo, del Ecuador. Dicen que somos seres imaginarios. Y para que mm. nuestra militancia deje de ser imaginaria, venimos a Longaferiá longa Longaferiá, como Fischfiriquear longa también. Ahí claro. va. De la misma banda de la Fischfirica. Y venimos con poesía y música. Quien ah, les habla es Andrea Pachacama. Sí. A no ser más, Fischfirica. Fischfirica, <risa> la frontman de este combo. <risa> que no. se completa como. Estamos con otra Longa. Hola. No. Buenas noches. A vender. Tiene buena voz. Eh, bueno, a vender era porque normalmente cuando uno entra a un sí. kiosco en Ecuador Tú entras y no hay nadie y acá, acá en palmas claro, es claro, A vender La gente dice a vender, <risa> me encantó Claro ¿Vos, y... ¿vos sos de Ecuador? De Ecuador también, sí bien ahí. Eh, También otra longa, sí Otra longa eh, Claro, el término longa tiene su significado, tiene su poder sí. Se utiliza como algo despectivo también es, es la mujer con rasgos indígenas, pero que no es del todo indígena, pero también tú a tu amiga puedes decirle, molestando, longa. bromeando, weveando, uh -huh. decirle hola, oh, la Longa Fiera, ¿cómo estás? <risa> y ahí nacieron las Longas Fieras, al menos como nombre. Como nombre, claro. las longas Fieras subversivas tienen percusión también. Buenas noches. Para... Se escucha, se escucha. se va a hacer que siga se escucha. Bueno, yo soy la única argentina. <risa> <risa> <risa> ah. La pre represión nacional. <risa> Ajá. Y Bueno, toco la percusión con las... ¿Hace con las cuánto longas? está juntas con las longas? Estamos hace muy poco... Eh, nos mes, encontramos en el camino, mes. en sí. este finalizar del año pasado y este inicio de año. Qué turbulento, eh, ¿no? Sí. Justamente, <risa> en estos tiempos hay que juntarnos más, claro. hacer mucha más música, mucha más poesía. Y nos encontramos las tres y acá estamos para compartir poesía, música. Bueno, y hoy las acompaña también justamente un poeta es el, el único hombre de la sala, porque nosotros somos con con Neri somos transgénero. <risa> Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien, muy Nombre y colegio, por favor. Eh, Matías y San Vicente de Paúl. Vamos, de acá del San Vicente de Paúl. De acá es lindo picante, Paúl. Sí, sí, todo, sí, todo, bueno. Y encima escriben poesía, mira vos, sí. cómo se van multiplicando los kioscos <risa> Bueno, Matías querido, eh, queríamos hacer como una especie de ensamble, eh, vamos a poner igualmente ahora un audio para que los músicos y los intérpretes se acomoden. Va a leer un texto Matías y luego las longas subversivas cerrarán este programa con dos canciones. ¿Son canciones vuestras o de un repertorio seleccionado? Son canciones nuestras. Y Así también que... parte de lo que es el repertorio eh, de música popular ecuatoriana. Sí. Y, pero también el, también nuestro. O sea, el claro. segundo y bueno, ahí. Como una especie de folclore personal, ¿no? por así decirlo. Me gusta. Es un gusta matiz eso. porque estábamos nosotras que venimos desde los Andes, de la cordillera y nos encontramos con Yuda con todo lo que es la riqueza de acá. Sí. Entonces estamos en una simbiosis y ahí armamos esto que Bien, está... ahí, me gusta eso como caldo, como masa, como Esa pampiana ahí. Ajá. con nuestra argenta longa. Bueno, con los mejores ingredientes entonces armaremos este guiso que cerrará la bicicleta de Saturno después de este audio y la lectura de poesía y las longas fieras subversivas. Y como la masturbación que, eh, como saben, en el dispositivo eh, disciplinario del siglo XIX eh, estaba considerada como una patología y como un gasto de energía que debía ser utilizado únicamente para el trabajo o para la reproducción sexual, pues bien, fíjense qué curioso que la masturbación se va a convertir después de la Segunda Guerra Mundial en una plataforma de producción de capital. Y que, es decir, esa es, desde mi punto de vista, una de las, de las rupturas eh, absolutamente claves que marcan la, la, la mutación desde un régimen disciplinario de la sexualidad a un régimen farmacopornográfico. Quiero amar en tiempos de guerra. No puedo amar en tiempos de guerra. Leyendo un libro de amor del que no entiendo las letras. Se me mezclan, se me juntan y se alejan. Quiero amar en tiempos de guerra. Y voy a amar en tiempos de guerra. Escribiré una historia de amor que se recuerde con canciones y poemas, que se junten y se alejen. Oh, santa vulva que estás entre las piernas, santificado sea tu clítoris, llena seas de fluidos, lubricados sean tus labios. Amén. De los políticos y este sistema que nos vuelve la vida a un estado de sitio. Libranos, señor de los curuchupas, de los beatos, de los policías cuidándonos, Libranos, señor. de la santa iglesia pederastra y sus fans de la normalidad asquerosa de buscar ser aceptado en esta maldita realidad, Libranos, señor. del sermón de Monseñor Aguer, arzobispo de la arquidiócesis de la Plata, L li libranos señor de los dirigentes gremiales y los aparatos represores almorzando en la misma mesa del patrón libranos señor de la criminalización de la pobreza naturalizada en toda nuestra américa latina con el pretexto del progre neoliberal líbranos señor de los asesinos terroristas al que llamamos estados que con su democracia nos siguen adoctrinando líbranos señor de de la pérdida de memoria y con ella el adiós de nuestros desaparecidos, de nuestras asesinadas. Santiago Maldonado. Presente. Rafael Nahuel. Presente. Joana, te seguimos buscando. José Tendesa. Presente. Por Micaela. Presente también. De las estadísticas y que solo seamos visibles cuando nuestros cuerpos mutilados son exhibidos en los noticieros. De los transfemicidios. De los femicidios. ¡Líbranos, señor! De la represión a la protesta social. ¡Líbranos, Líbranos señor de nuestras brujas quemadas en las hogueras por el solo hecho de ser mujer Líbranos señor de la impunidad del aniquilamiento de nuestra dignidad Líbranos señor de que sea más violento ver arder un basurero que ver gente buscando comida dentro de él Líbranos señor del señor líbranos señora que en este mundo facho de machos nos quieren más bonitas más mudas musas y asexuadas. Pero nosotras, nosotras las queremos, fieras, creadoras, vivas, ninfómanas, gozosas, insurgentes y diosas. Uh, well, Negros de mierda que merecemos ser linchados y escrachados por todos los noticieros Nosotros, los chorros de puta, los que deben darnos condena de muerte Nosotras, negras de mierda, que nos embarazamos para cobrar planes Nosotras, las que debemos agachar la mirada Nosotras, las que no podemos hacernos un aborto por ser negras, pobres y villeras Nosotros, inmigrantes que venimos a robar trabajo, usar hospitales públicos y educación pública Y hasta el más progre le causa picazón en su moral vivas por eso seguimos caminando resistiendo vibrando en este grito valiente altivo que estuvo vive y está en esta piel mestiza india negra sabor a tierra curtida por el sol hermanadas en esta cordillera de los antes que se levanta altiva soberana y protectora herederos de la lucha de mama tránsito amaguaña, dolores, cacuango y todas esas grandes longas que nos mostraron el camino si, sí, nosotras, los hijas de puta si, sí, nosotras, las que resistimos con las compañeras de siria si, sí, nosotras, que te incomodamos sí longas, fieras, subversivas antes de la oh, acción. God.